Eh, Agustina, Agustina, buen día. Mauro de Radio c a r m e s t e saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Mauro. Muchas gracias por la comunicación. Bueno, por nada. Gracias a vos por atendernos y contanos, por lo menos a esta hora del lunes, si es que volvió la luz al pueblo. Sí, el servicio eléctrico se fue restableciendo ayer a medida que, que el personal de la c o s i n a iba reparando、eh, algunos sectores. Bien.、Eh, se fue restableciendo. Eh, y ya ayer, eso de las 19 horas, gran parte de, del pueblo ya tenía electricidad.、Eh, así que bueno, estamos, estamos con luz. Bien, perfecto. ¿Qué fue lo que más afectó al pueblo este temporal? No,、eh, bueno, hubo lógicamente daños materiales en algunas viviendas que tienen que ver con, con tapiales, rejas. Eh, lo más grave que es voladura de techo, alguna planta caída sobre las estructuras, palmeras de, de electricidad también caídas,、eh, y principalmente, y quienes conocen a Intendente Alvear lo, lo entenderán:、eh, muchas plantas y ramas caídas sobre la vía pública y los espacios verdes. Que,、eh, quienes conocemos y, y han recorrido nuestras calles saben y pueden destacar, quizás. Eh, el arbolado de nuestra localidad, que, que bueno, lógicamente se h a b í afectado a por las ráfagas de más de 130 kilómetros por hora que,、eh, que tuvimos、eh, durante el s á b a d o de la tarde. Claro,、eh, la caída de árboles seguramente trae aparejado el corte de algunos cables y eso también afectó a todo, a todo el pueblo que ahora de a poquito se va restableciendo. Eh, eh, ¿Tuviste por lo menos ayuda de algunos bomberos? de... De algunos pueblos de, de, de ahí cercanos ...de Intendente a l b e a r ¿no? ¿Es así? Sí, estuvimos trabajando con ...bueno, con personal municipal, con personal de bomberos voluntarios de nuestra localidad,、eh, con bomberos voluntarios de la localidad de Bernardo de la r a u d é de Altitalia, de Realicó y de General Pico,、eh, que bueno, vinieron a dar una mano más que nada con motosierras、eh, para, para liberar los trabajos durante el sábado de la noche. Eh, principalmente se,、eh, se establecieron en tratar de liberar la vía pública de, de aquellos árboles y plantas que estaban caídas sobre la vía pública, que significaban un riesgo enorme para aquellos que circulaban por, la, por las calles. Así que, bueno, priorizamos eso y、eh, durante el domingo a la mañana comenzamos con las tareas de limpieza y recolección.、Eh, y hoy y esta semana vamos a tener que continuar、eh, con, con estas tareas. Claro, vos decís esta semana es que se van a tomar esta semana para ver si pueden, el pueblo puede volver a la normalidad, ¿es así? Sí, sí, sí tal cual.、Eh, hay mucho,、eh, muchas ramas que, que se cayeron, muchas,、eh, bueno, muchas plantas que, que, fueron, que, se, que se cayeron también, así que estamos tratando de, de juntar todo para, para poder.、Eh, Dejar limpio el pueblo y, como estaba el sábado a, a las cinco y media de la tarde, antes de que venga la tormenta.、Eh, y más pensando que la semana que viene tenemos el aniversario de la localidad, celebramos 129 años y, y bueno,、eh, lógicamente teníamos planificado、eh, una actividad、eh, que, que esperemos no se vea afectada. Bien,、eh, daños materiales contabas,、eh, techos volados y te pregunto, ¿familias y personas afectadas? Sí, familias afectadas por los daños materiales. Sí, por suerte no tuvimos que lamentar ninguna, ningún herido.、Eh, sí, alguna persona que ha tenido que ser atendida en el hospital、eh, con, con alguna afección cardíaca, pero、eh, no tuvimos heridos, no tuvimos personas evacuadas,、eh, sino más que nada fue el daño material. Bien.、Eh, y ya te han tocado la puerta de la municipalidad diciendo: necesito. Reponer mi techo, necesito reponer una, este, un,、no、sé, una pared que se cayó algo que se rompió. ¿Estás teniendo también este, estos, estos reclamos puntuales? Sí, durante el sábado a la noche se, también estuvo activo el personal de, de la Secretaría de Desarrollo Social、eh, para, para, bueno, poner un poco,、eh, ir a visitar las familias que. Fueron mayormente afectadas por más que nada lo que es la estructura de las viviendas, poniéndose a disposición y haciendo un relevamiento de, de cuáles son las viviendas afectadas.、Eh, y bueno, vamos a hacer un listado y vamos a solicitar, lógicamente, ayuda en provincia para,、eh, para poder、eh, salir de esta situación. Bien,、eh, ¿has tenido comunicación con algún funcionario provincial después de todo lo que ha pasado o te ha llamado alguien? Sí, tuvimos comunicación con el ministro de Gobierno,、eh, Pascual Fernández,、eh, y bueno, tuvimos también la visita del, del subdirector de Asuntos Municipales de la Zona Norte, Juan Pavoni. Bien.、Eh, esto, ¿Estos alertas、eh, los estaban más o menos visualizando previamente o crees que fue algo bastante sorpresivo? No, no, los alertas lo, los visualizamos. De hecho, la, la gran parte de, la, de, de los vecinos estaban al tanto y en conocimiento de esta alerta, lo que uno no imagina que, que sea tanto.、Claro. Eh, lógicamente, bueno, son varios los alertas que, que por semana estamos, estamos recibiendo y muchas veces、eh, muchos subestimamos. Eh, estos alertas, y, y como muchas veces largan el alerta y no pasa nada,、eh, hasta que, que, bueno, un día pasa, y, y, pero bueno, gran parte de los vecinos h a b í a tomado ya recaudos, habían guardado los. Los vehículos y, y estaban en sus casas aguardando por la tormenta. Bien,、eh, esto no, o sea, no sé si ustedes lo analizan así, pero después de un temporal como este que deja al pueblo bastante devastado, uno piensa en que si es que se puede hacer alguna obra para prevenir todo esto, o es algo natural que no queda otra que soportarlo así como está el pueblo. No, yo creo que estos son Cuestiones naturales, de hecho,、eh, el daño, el mayor daño que tuvimos en esta tormenta en este caso、eh, fue, fue de ramas y plantas.、Eh, lógicamente, uno puede avanzar en una poda preventiva, pero era tanto el viento、eh, que, imagínate, para que levante n techos completos es, es muy fuerte el viento. Fueron ráfagas de hasta 130 kilómetros por hora que muchas veces todo lo que, el esfuerzo que podamos hacer desde el municipio. Eh, no, no, no tiene sentido cuando son tormentas tan grandes como esta. Digo lo mismo con una inundación. Nosotros mantenemos y hacemos una limpieza preventiva de canales、eh, y, y demás, pero cuando te llueven 200 milímetros en, en dos horas,、eh, no hay mucho para hacer. Claro. No hay, no, hay, no hay infraestructura que, que aguante,、claro. lamentablemente es así. Totalmente. No sé si es muy, este, muy rápido lo que te pregunto, o sea, si hay un tiempo también para, para pensarlo y analizarlo, pero ¿han cuantificado el, el, lo que ha sucedido? Por lo menos en gasto, ¿cuánto vas a necesitar para que el pueblo más o menos se acomode? No, no, no hemos cuantificado,、eh, sí、si、estamos haciendo un relevamiento de, bueno, más que nada del. Viviendas afectadas, lo que tiene que ver con la estructura,、eh, principalmente la vivienda, no tanto lo que es tapial y, y demás,、eh, sino la estructura de la vivienda. Y bueno, sí hubo mucho daño、eh, material en el polideportivo municipal、eh, que se vio muy afectado.、Eh, gran parte de las plantas、eh, y arbolado que teníamos allí. Eh, se, se cayó y, y bueno, casi todo el tejido, que, el tejido perimetral que pro, protege la, al poli、eh, se, se vio muy dañado. Así que bueno, será un, un gran gasto que tendremos desde el municipio también.、Ese. Bien, ¿Y, y las actividades se ven afectadas o se pueden realizar igual? No, las actividades no se vieron afectadas en absoluto. Bien, o sea que va a estar todo funcionando más o menos normal. Con、eh, teniendo esa prevención de que hay muchas ramas y, y mucho árbol caído por, por el lugar. Sí, sí, sí. sí. Bien, bien, perfecto.、Eh, bueno, Agustina, gracias por tu tiempo con Radio Kermés y más vale que vamos a seguir el tema. Nos interesa y sobre todo porque se vienen los festejos de, del pueblo y uno estima que vas a querer que se vea todo lindo. Totalmente. Seguramente lo logremos. Bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el llamado. Agustina García es, es la intendenta de Intendente Alvear,、eh, contándonos un poco lo que pasó durante el fin de semana. No solamente Alvear fue uno de los pueblos afectados, sino también veíamos、eh, imágenes de la localidad de Ceballos. Que también el propio intendente las publicaba y contaba esto más o menos similar a lo que contaba recién Agustina aquí en Radio c e r m é s que se van a tomar toda esta semana para acomodar algunas cuestiones que tienen que ver con las pérdidas materiales después del temporal del fin de semana que afectó a muchos pueblos、eh, del interior del mal llamado interior de la provincia de La Pampa, pero puntualmente a algunos del norte de la, de la provincia. Así que Esta semana va a ser de mucho trabajo y, como recién decía Agustina García, no afectó puntualmente a ninguna persona, a ninguna familia, sí、si、los daños materiales de techos volados y mucho, pero mucho árbol caído en los pueblos. Las 8 y 48 minutos.